¿Cuál realizado en julio? ¿Cómo participaste? Yanina, eh, fui decoradora y también la que estaba poniendo la música Alexis Núñez, no participé Bueno, pero viniste Sí, vine Cecilia ¿Sos profesora de? Soy profesora de Biología de primero A y segundo A y soy tutora de primero A y pareja pedagógica de matemáticas de segundo B Participé viniendo, participé trayendo unas empanadas de atún que estaban muy ricas, se vendieron todas, tuvieron mucha fama y estuve colaborando con la venta de, de comidas y gaseosas. Eh, Ailén y soy de tercero Nada, fui... ¿Viniste? Sí, no. y ahora Batista, cuarto B. Eh, estuve en el kiosco. Eh, Daniel Ludeña, eh, consumiendo los productos. ¿Qué es lo que más te gustó? Eh, la decoración. ¿Y cuál Era. pensás que fue la repercusión? ¿Buena? Sí, estuvo re buena. funcionó? Sí, funcionó. Ponete. Varias cosas. Primero, eh, la organización que tuvieron los estudiantes, que me pareció muy destacable. Cómo se organizaron para llevar adelante un festival, que hacía muchísimo que no se hacía. Y en segundo lugar, me pareció muy buena la participación de los, de los grupos eh, que vinieron a bailar, de la colectividad boliviana. Excelente, hermoso. Y me parece que estas cosas, eh, en particular este festival que estuvo tan bueno, siempre favorecen la convivencia, eh, que se conozcan los chicos de diferentes cursos, que haya otros espacios para compartir con los profes por fuera del aula. Los bailes fueron lindos, patos, eso estuvo bien para ayudar a los egresados. Y nada, estaba todo muy bueno. Los juegos, me gustaban mucho los juegos y entretuvieron a mi, a mi bebé. Que hayan participado casi todos Si se repitiera, ¿qué le agregarías o qué le sacarías? Eh, le agregaría que todos estuvieran acá Se agregaría más gente <risa> Me gustaría que haya, por ejemplo, más música, se pueden pensar otras actividades, pero eh, la verdad que estuvo bueno No le sacaría nada, eh, creo que hay que pensar bien las, los momentos para hacerlos. Por ahí el último día antes de las vacaciones no colaboró mucho para que, para que algunos profes y sí. algunos chicos pudieran venir me gustaría que haya, por ejemplo, más música, se pueden pensar otras actividades, pero eh, la verdad que estuvo bueno. ¿Y qué le sacaría? No le sacaría nada. Eh, creo que hay que pensar bien las, los momentos para hacerlo. Por ahí el último día antes de las vacaciones no colaboró mucho para que, para que algunos profes y algunos chicos pudieran venir. Le agregaría más onda de los chicos y que venga más gente, y de? que se, se ponga más voluntad para que venga gente. Y no le sacaría nada, lo que agregaría, eh, no sé, que más colaboración de la gente, pero lástima que ese día llovió y bueno, no pudo asistir mucha gente.